祈りの場所であって、ありがとうございました。 Que esta palabra llegue a sus corazones como tierra fértil, Señor, para que lo pongamos por obra. Y que nuestra mente sea abierta, entendida, lo más grande posible, Padre. En los médicos de tu hijo amado, de su amosía, amén. Puedes sentarse, amado. Quiero、eh, que, por favor, bajen el. bajen el. este l ó n de una vez. Y penan d y sal, tenga pendiente ya, pende y p o n e y a p r o y e c t a n cuando yo te digo, okay.、Bien. ¿Soy Sodón? Como dice, alguna vez me dijo: ¿Quién está contento? Algunos. ¿Quién está contento hoy? Algo que s e a Si recordamos algunas palabras. escritas, viejas, por nuestro g rap, a b i n o Saúl, conocido como Pablo. Estaremos en condiciones de aprender. No, perdón, pongo una vez t o d a a Quitará, pero... Aprender muchísimo en esta sesión. Él dijo: las cosas que se escribieron antes para nuestras enseñanzas se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de, lo, de las escrituras, tengamos esperanza. Amén. La parcial comienza con esta escritura: Veja a los tejas, es en el otro. Es en Las luminarias que deben estar orientadas. hacia el centro de la menorá. Y así lo hizo Adón. Hacia el frente del candelabro hizo alumbrar las luminarias, tal como lo ordenó y u e v e l bendito sea, a c a d o s h Barujuk. A m o i s é s Y de esta forma se hizo el candelabro, fue tallado en oro de una pieza, y de la misma base hasta sus ornamentaciones fue esculpido, tal como se lo mostró Adonai. Así lo hizo. Ahora, así hizo el c a n d e l a b r o El candelabro o menorá, como lo conocemos comúnmente, debía e r estar encendido constantemente, continuamente, día y noche. En el m i s i c a n en el tabernáculo. Una pregunta: ¿Dónde están todos los hombres que están aquí? í a s qué p u n Bueno. Si utilizamos la matemática espiritual, fíjese que dije matemática espiritual, valores numéricos. Y esto no es esotérico, ya que cada lista hebrea tiene un valor numérico. Ya que en el Hebreo no existe uno, dos ni tres, sino ADP y Gimelay. Cada letra tiene un valor. Veamos qué está escrito en la Torah. La palabra fuego, es, tiene un valor numérico de a uno. Shin 300. Eso da un total de t r e s c i Este n t o uno. es el mismo valor de numérico de la palabra m e n o r a La menorada es MEM 40, n n u cincuenta, VAT s e 6, r e s doscientos y HEI n c o Da un total de trescientos 301. Uno. Fuego me va, queda sea la me va, da luz a través de un fuego. En los Salmos, en Tejidim, se encuentra un pasuc ampliamente conocido por todos nosotros, el 119, 105, que dice. l á m b a r a s es a mis pies tu palabra y lumbera a mi camino y luz a mi camino. La luz que nos ilumina es la Torah. La verdad precisamente contiene una profunda enseñanza acerca de esto. Coloquemos ahora la m e m o r a En el Sefer, Shemot, hay un lector que tiene el capítulo 25, versículos 31 al 38. Creo que fue, así está. 私たちは1りま38。 De una sola pieza con él. Y otro burro debajo de d e otro par de brazos de una sola pieza con él. Según los seis brazos que salen del candelabro, sus burros y sus brazos serán parte de él mismo, todo ello de una sola pieza, de oro puro. Amén. a m é n Gracias. Siete brazos. Muy bo. En a l g u n a aparecen botones. Eso. Ahí no aparecían flores. y buscando y realmente、eh, no pude encontrar a l que yo quería tener para enseñarla. Siete brazos, once botones o bulbos, nueve flores, diecisiete puños de altura, las cracas, y. Y 22 copas, porque en cada acá llevaba tres copas cada un, o cada brazo, más la parte de la base que tenía también otra copa adicional. Cuando dice copa, no se confunde con la lámpara, que es donde va. Donde va La luz. Los sabios, los ...los... Jajamín, n e h u e a b í n sabios de bendita memoria, dedujeron que los siete brazos de la Megá aluden a al Shefer de g e s í al libro de Génesis. Concretamente en sus primeras siete palabras. En el principio creó el h u i los cielos y l a t i e r r a También estos sabios concluyeron. Que también que los once botones que están acá, ¿verdad? Concluyeron que la medalla simbolizaba al s e f e r Shemot, a Éxodo. Y él dividió a sus primeras once palabras, donde dice en español. Llamó a m o i s é s y ya habló, perdón, estos son los nombres de los hijos de Israel que vinieron a Egipto con Jacob, cada uno con su casa vino. Obviamente en español no están l o s once palabras en hebreo, si están las once palabras. Las nueve flores que nos relata la hechura de la menorá simbolizan las primeras nueve palabras del libro Ballicá. Ballicá es Mosés, Berdabel, Adonai, Ela, Meoel, Moed, l e m o l Llamó a Mosés y le habló el Eterno desde el tabernáculo. De Junior diciendo, y asimismo, ...de la, la altura de la m e n o r í a coincide exactamente con las primeras ...diecisiete... palabras del libro de Números, donde dice en español: Habló el Eterno a Moisés. En el a s i e r t o v e c i n a í desde el de, tabernáculo de, de, de reunión en, lo, en el primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo: Si buscamos un, una Biblia en hebreo, verán que están las 17 palabras. Y por último, las v e i n 22 c o p a o c á l i c e s como aparecen en otra parte, en otra versión, las copas de la menorá s i m b o l i z a a las v e i i n t 22 palabras del Sefer del libro número, donde dice: estas son las palabras. Que Moisés habló a todo Israel en el otro lado del Jardín, en el desierto, en la llanura frente al Zuf, entre Parán y, en, y entre t o f e l y l a b á n Hasedot y Shabbat. En el Tejín, en el Salmo 119, 130 dice lo siguiente. En el, el principio de tus palabras alumbrará y dará conversión al ingenuo. El principio de tus palabras alumbrará y dará conversión al ingenuo. ¿Por qué, la, ¿Por qué tenía la lámpara sagrada, la menorá, si este brazo? Varias respuestas podemos encontrar en toda la extensión de los muchos rabinos que interpretan de una u otra forma esta. Estos siete brazos. Unos afirman que es en referencia a los siete días de la creación. Otros, en una referencia a las siete naciones que el Eterno permitió a Moisés exterminar e n s u s días. Otro a los s i e t e a los siete r a n z u g o p r i m a r i o del carácter humano, indicando así que algunas almas se destacan en la característica, por ejemplo, ahí aparece lo que pasa ahí, vamos a poner la otra, por favor, la otra lámina. You k No, w sir,、so、I am so bad, before. What?、No. No es algo de vida, es Jayim. Es ese Como estoy diciendo, pues que otros、eh, atribuyen a los. Siete rangos primarios del carácter humano, indicando que así alguna alma se destaca en alguna de estas características. Por ejemplo, en el Gese. Gese es misericordia. En el amor, muchas personas se, se destacan en el Gese. オーダー、エリア、エリア、エリア、エリア、エリア、エリア、エリア、エリア、エリア、エリア、エリア、エリア、エリア、エリア、エリア、エリア、エリア、エリア、エリア、エリア、 ¿Verdad? Y podemos interpretarlo como algo característico, característico humano, como la compasión. a l otro, la Nestag. Nestag es ambición, algo muy característico del ser humano. Otro, h o l d h o l d es la humildad, devoción. También está como sexto lugar, j e s o l que viene siendo como el fundamento, la conectividad con la cual nos conectamos los seres humanos. Y por último está abajo el m a h o u t m a h o u t es la realeza, r e c e c t i v i d a d en carácter humano. ¿Ok? Pero hay otros sabios que hacen referencia de otra forma, como dije, pues, en el á l b o m de la vida, y es la siguiente. Ello que simboliza atributos del ser humano y la medida también alude a ellos. Vamos a colocar nuevamente la, la menorá. Pues tenemos, en el, tenemos el brazo central de la menorá. Se encuentra de arriba hacia abajo. La cefidost, tomando en cuenta la s e f i d o l que hemos visto anteriormente, es el Keter, es la corona, allá arriba. El seis, la belleza de Filet. Y el n u el v e e fundamento que también vendría siendo la conectividad con que uno se conecta. Y por último, abajo, Marjul. Que habíamos dicho, la realeza o reino también significa. Lo que estamos hablando es c a r a c t e r í s t i c a del ser humano. En el primer pedazo de la menorada, que me v a decir, no este, en el primer pedazo tenemos, se encuentra, Al lado izquierdo se encuentra la Cefial, ubicada con el número 8, perdón, la, la México. Disculpe, el primer brazo vendría a ser este. o ¿Okay? k Tenemos al lado izquierdo, h o l t esplendor, majestad, también. o k ¿Okay? Habíamos dicho que h o l t era.、Eh, Humildad también, devoción, pero también se le conoce como el esplendor, majestad. A su lado derecho se encuentra el número 7,、eh, la victoria, n e s a g En el segundo brazo, el 5 y el 4, tenemos al a i z q u i e r d a la Algeburá, la fortaleza. Y en la parte de l medio tenemos el que habíamos dicho, el 9, Jesús, que es fundamento, el ahora derecho se encuentra Jesús, que es misericordia. En el tercer brazo tenemos al lado izquierdo la s e f i r a de b i n á entendimiento. En la parte de l medio En su brazo central, como dijimos anteriormente, se encuentra el número 6, que es la belleza de Fiel. Y en su parte derecha se encuentra la Sephira de Jomás, que la sabiduría. Hemos amado, hemos descrito. Tres brazos de la m e n o a Cada brazo posee dos luminarias, como hemos visto, ¿verdad? Cada brazo contiene dos luminarias, ¿ok?、Eh, por lo tanto, hemos descrito las seis luminarias junto con el brazo principal, el brazo central, que f o r m a las siete luminarias. Luminarias que en este caso simbolizan la Sefirot, el Hesjadim. Por eso está escrito en l proverbio, en Mishilei, dice: el alma del ser humano es una lámpara de Adonai. El alma del ser humano Es una lámpara de Adonai. Otra versión dice: lámpara de Adonai es el espíritu del hombre. Sí, sí. Quizá la haya encontrado un poco f a s t i d i o s o al principio, pero tenía que hacerlo para llevar a lo que me he propuesto llevar, esa t p r e l i c u l a ¿Ok? Y Quizá a muchos les choca esta parte, porque es una parte un poco cabalística, pero como ustedes saben, que cuando yo uso algo, pero tiene un propósito realmente en el cual nosotros creemos, y dominamos y enseñamos. La lámpara. La palabra de lámpara se escribe ner, ner, en hebreo. Y es la misma raíz de la palabra menorá. Esa es una ner, t a r m i r que por cierto ahorita está apagada porque cuando hay un bajón de electricidad se apaga. Que no debiera estar apagado. Vamos a buscar una electricidad, bueno, verdad, que tenemos nosotros aquí, para que nos arregle ese problema. Vamos a tener que conectarla de otro lado, porque a v e r que h a un bajón, se apaga. Esa luz nunca debe apagarse. La lámpara, la me va, bueno, ahí encendió. ¿Vio? Sabe que como estoy hablando a ella, encendió. El mensaje es evidente. Juntos formamos una m e d a l a de siete brazos、Amén. y gardeando siete cualidades de luz que debemos alumbrar al mundo. Amén, ¿eh? ¿Qué dijo nuestro Jesús a m a s í a s Vosotros sois la luz del mundo. Por tanto, así alumbre vuestra luz para que vea n vuestras buenas obras y traigan honor a nuestro Padre en los cielos.、Amén. Debido a esta realidad y c o n v e r i ó n con la menorá somos hijos de luz, somos hijos de la luz. No de la tiniebla, por consiguiente, debemos andar como de día, no como en la noche. Elector, dos. Son dos, uno y dos. Amén. En conjunto con la porción que leyó Manuel, esa era la escritura que quería que recordáramos de la construcción de la medalla. Hermano Manuel leyó la construcción y aquí mi hijo Esteban leyó la parte muy importante de Zacarías. No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Adonai Sebao. Amados, amados hermanos, observa que esta me va a que le fue ordenado a Moisés construir, le fue revelado por el Eterno. En pocas palabras, Moisés no inventó esta figura, sino que el H2B, el Santo Bendito sea, se la reveló. ¿Verdad? Vamos a detallar un poco esta menorada. Primero, está hecha de una sola pieza, de oro puro. No tiene nada. Pegado o añadido. Segundo, tiene siete lámparas que la conforman. Tercero, la m e d a l l tiene setenta 72 adornos especiales en sus siete brazos y las doce divisiones. Tan importante es esta figura. esta figura profética que debía estar encendida todos los días. Ella en el templo, en el m e x i c a n se arreglaba por la mañana y se volvía a arreglar en la tarde para asegurarse los levitas que no dejaban de proyectar su luz en ningún momento. Como sucedió hoy, acá. No podía dejar de proyectar su luz esta medida. La escritura está, dice, nos ...nos relata quién, de quién es este c a n d i d a t o Primero Samuel. Capítulo 3, versículo 3 está escrito: dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de y u g e b a j l bendito sea, donde estaba el arca de Edwin, y antes que la lámpara de Adonai fuese apagada. ¿Qué dice aquí? La lámpara de Adonai, del Eterno. Lámpara de Adonai. Amado, esta lámpara, siete pedazos, podría ser considerada por muchos una simple reliquia judía. Y quizá s a s í l o c o n s i d e r a d muchos paganos una reliquia judía. Pero la Torah da otro nombre. La lámpara de Adonai. ¿Por qué? Mosés no lo inventó. No lo inventaron tampoco los judíos. Se、si、vino por revelación de nuestro Padre Celestial. Todo lo que ha sido ordenado por el Eterno para que su pueblo hiciera, todo está diseñado según como está en el cielo. El Señor lo diseñó y la reveló no para que fuera convertida en un ídolo dentro del templo, como hacen los paganos, sino que para preservarnos un tesoro de enseñanza. Para preservarnos un tesoro de enseñanza. Que afecte apropiadamente nuestro entendimiento y nuestra memoria.、Amén. Debido al hecho de que la revelación de la e s c r i t u r a nos viene dada en símbolos proféticos, es importante. Comprenderlos para entender y comprender apropiadamente la relación lo que Hashem quiere, d e c i r n o Debemos partir de un hecho central. De lo que Hashem quiere, d e c i r n o Debemos partir de un hecho central. Todas estas figuras proféticas nos hablan de. d El Mesías prometido apunta al Mesías y exalta al Mesías, s e ñ o r amados. i usted r e c o n o c e esto, r e c o n o c e todo. Y permíteme decir algo: esto es lo que pasa, esto es todo lo que le pasa con los estudiosos que d e c o n o c e n Estas verdades reveladas.、Amén. ¿Y qué verdades se esconden detrás de esta m e n o r á d a De este brazo que el Señor le mostró a Moshe. En el primer lugar, esta m e n o r á nos habla de la palabra del Señor. Punto. o u n Le vimos que Samuel dormía <coughs> junto a la menorá, que es llamada la lámpara de la lámpara de. Y el rey David dice, la lámpara, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrea a mi camino. El lugar santo donde estaba la menorá. Era un lugar completamente cerrado y cubierto por paredes y cortinas. No había ventanas, no había, me s a h o g o no había un, una cortadura, l g o no, no. De no ser por la a l m e n o s edad, el cuencador, el sumo sacerdote, no p o d í a ver para administrar apropiadamente. El mensaje es muy simple, amado. Si usted, como cabeza y ministro de su hogar, quiere sentirse apoyado por Jacén, Usted tendrá que moverse bajo la luz. De la palabra, bajo la luz de la Torah.、Amén. Ningún ministerio, fuese en una c l e r i g i d a d como esta o en, en tu casa, como padre, como esposo, será efectivo si le falta la palabra. Si falta la Torah. Si queremos ser aprobados. Que nuestro ministerio sea aprobado. Tenemos que aprender a trazar bien la palabra. Nuestro oponente, ya sabe quién es, tratará de desviarnos. Tratará de desviarnos de la escritura para que usted y yo no tengamos tiempo de meditar. Estudiar, e s c u i n a r memorizar la escritura. Pero sobre todo, vivir la escritura. Vivir la escritura. Vivir la escritura. Muchos estudian, memorizan, pero no la viven. No la viven. Pero esta m e n o r l a no sirve de un regulatorio permanente. De la misma manera que el c o n g e g a d o r no podía ministrar en el templo sin la m e n o r l a que brindaba la luz, así tampoco usted podrá tener un ministerio e f e c t i v o aprobado. Fue, ¿Cuál fue? Si no está presente. La t o r a la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es lámpara a mis pies y l u m b r a d e mi c a m i n o a mi camino. ¿Cuánto entiende lo que estoy diciendo?、Amén. Es importante. Amado, que usted atienda la t o r á atienda la escritura, la aprenda a manejarla bien. En segundo lugar, le d i m o s que la, la verdad es la palabra. Segundo lugar, la verdad representa la manifestación. De Rúa, por medio de la palabra. Vamos a leer nuevamente Zacarías 4, 1 al 6. Volvió el ángel que hablaba conmigo, dice el libro de Zacarías, y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo: ¿Qué ves? Respondí. en m i l a d o y hay aquí un candelabro d o d o de oro con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro y siete tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él dos olivos, uno a la derecha del depósito. Y a l otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿Qué es esto, señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿No sabes qué, qué es esto? Y dije: No, señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra. d e a Donai, a Solo b a v e l que dice, no, es, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Adonai, se v o Coincide con lo que e s t a m o s hablando. Aquí es evidente también el mensaje, que nos muestra una relación Entre la menorada y lo que alimenta la menorada. Esta menorada tiene siete lámparas internas, cada una diseñada para, para, qué? para dar luz. Pero, ¿qué es lo que produce la luz? El aceite que actúa como combustible para producir luz. La luz. Así que la menorá representa el luz a c o n e l Espíritu Santo. Por lo tanto, dice el Señor, a solo para ver, no con ejército ni con fuerza, mas con mi espíritu, ha dicho Adonai Sebaot. Entonces, amados, Tenemos dos cosas aquí que siempre hemos enseñado aquí, siempre. Dos cosas que no pueden estar separadas. La palabra y el espíritu. Palabra sola mata. El espíritu verifica. La palabra debe andar de mano con el espíritu. Vayamos al libro de Revelaciones, 1-4. Dice, a las siete congregaciones que están en Asia, gracia y s a l o m a vosotros, del que es, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante, De su, su tono. Observa, amado. Si es de espíritu que están delante de su, de su tono. ¿Cuánta lámpara tiene la m e l d a、sí. d Que dice aquí que están delante del tono. Si es de espíritu. ¿Cuál es la identidad? De tu espíritu, h m a n o se trata de Ruas Jacobes en la plenitud de su manifestación.、Sí. Se trata de Ruas Jacobes en la totalidad de su ministerio.、Sí. Se trata de Ruas Jacobes en total y sin total poder, como que el burón, poder. ¿Por dónde pasa? el aceite para producir la luz pasa por la menorar por cada uno de sus siete brazos en otra palabra amado la palabra d el espíritu no puede estar separado de nuestra vida de nuestro ministerio de nuestra congregación la m e n o r a La palabra, el aceite representa el, el, el aceite, el espíritu representa, ambos representan a l e s u a en la plenitud de su misterio. Vamos a Juan, a primera de Juan, 1 y capítulo 1, perdón, Juan capítulo 1. Y el c a t o r c es e un versículo muy conocido. En el principio era era Dabar, la v a la r palabra. Y a Dabar, la palabra estaba con el oín. Y a la r palabra era el oín. Versículo catorce, Y la palabra se hizo carne. Y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Y vimos su gloria, gloria como de un genito del Padre.、Amén. Así que la actual palabra d Abad se hizo carne, se internace, inter, inter, inter, inter, ¿verdad? En este Mesías. El Ben-Elohim. ¿Me están copiando? No soy la luz del mundo, dice, dice. El que me sigue no andará en tiniebla. Consecuentemente, amado, en Deshua tenemos la palabra y el espíritu operando juntos en perfecta armonía. La palabra dice: Si yo. Por el pico de Adonai, hecho fuera de d m o n i o entonces ha llegado a vosotros el reino de Edwin. En Yeshua, m a d o En Yeshua, la perfecta relación entre Torah y Ruah, la Torah y la, la Ruah operando juntos. Por. Por consiguiente, la menorada es un símbolo del ministerio del Mesías, Yeshua. a c u á n t o están conmigo? Amén.、Sí. Salmo 33, 6. Está escrito. Por la palabra de Adonai fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos. Por el aliento, por el a r ú a de su boca. Aquí la palabra de d o n a l es la t o r á El versículo que dice, por la palabra de d o n a l es la t o r á Y el aliento de su boca es el a r r a Espíritu Santo. El texto nos dice cómo fue que estuvo. Lugar, la creación, fue, no fue solamente por, el, por la palabra, no fue solamente por el Espíritu, pero fue cuando la palabra y el Espíritu operaron juntos, en términos simples, amados, cuando la palabra y la ruga, el Espíritu se juntan. El resultado es un m i l a g r o c u á n t o están conmigo? Amén. Y concluyo. Cuando usted coloca todo esto en perspectiva, verá que esta menorá contiene en sí misma grandes misterios, misterios, perdón, de la fe. El misterio de la fe. Que cuando nos son cuando nos son revelados por Juda, marca en nuestra mente, nuestra memoria, en nuestro corazón, de una forma hermosa e innumerable. En resumen, podemos decir lo siguiente: la m e n o r á es el símbolo. De los redimidos. ¿Por qué? Porque este candelabro representa la palabra, representa el Rua, representa al Mesías, en quien la palabra el Espíritu se juntaron para realizar la obra del Padre. Si usted quiere vivir en santidad, d e b e r á t e n e r en cuenta, amados, la palabra d el espíritu. No descuidemos ninguno de ellos, ya que la palabra es la menor, el espíritu es el aceite que produce el poder que está en la palabra. Quiero que vea esto, amado. Vamos a v e r a l g u n o s pasajes. Miremos algunos pasajes de la escritura. Envió su palabra y lo sanó. Salmo 107, versículo 20. Envió su palabra y lo sanó. ¿Qué hace la palabra? Sana. Salmo 119, 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Midifícame según tu palabra. ¿Qué hace la palabra? a q u e me f i j a Mire q u é pasé. Y m e d i j o a Donai el día séptimo y lo santificó. ¿Qué fue lo que santificó el Shabbat? La palabra que a Donai habló sobre él. Y O'Connor dijo, da vosotros este limpio. por la palabra que os he hablado aquí también la palabra amado santifica limpia la palabra es un, en tu、eh, la palabra es en tu corazón es en tu corazón lo que es el agua en tu cuerpo así como el agua se lleva toda la suciedad La inmundicia que se acumula en la piel, así la palabra se lleva toda suciedad en el corazón y en la mente.、Sí. En el corazón y la mente.、Sí. Por eso j e s u a dijo: s a n t i f i c a e s en tu verdad. Tu palabra es verdad. La gran verdad acerca de la luz de Rúa, del Masía. La gran verdad acerca de la palabra y de Rúa operando junto como operó y se manifestó en el Masía. La gran verdad de que la palabra de Rúa te guardará la palabra y el espíritu te sostendrá te cenará también te libertará te protegerá te vivificará te guardará en c r u z a d á en santidad para traer Oiga Y gloria al Padre, La cabeza, ¿la ¿Ah? necesita hoy, amado, necesita hoy un milagro en tu vida. Recuerda el mensaje, el mensaje de hoy. Lo e n s e ñ a d o hoy. Por la palabra y por el espíritu, muy largo, es posible hoy. Amén. Memoricemos, estudiemos y apliquemos la enseñanza de hoy. c i e r t o hacemos, Él nos bendecirá y nuestra preparas, preparación para el orán Javá continuará sin i n t e r r u p c i o n e s No p e r m i t a amado, no permitas que el enemigo te entretenga, te entretenga, entretenga. perdón. entretenga, te desvíe o te detenga s en aquello que es la meta del Señor para nuestra vida, lo que es aquello su propósito en nuestra vida, lo que es para nosotros la j u s t i f i c a c i ó n que debemos hacer diariamente en nuestra vida. por todos los errores cometidos. Estemos en el estado todo, todo el tiempo cuidando de p o d e r por obra su mismo por obra de los m a n a m i e n t o y e n t o n c e s prosperar nuestro camino y todo nos anda bien. Yo quisiera que mi esposa pasara y elevar una oración. Y todo aquello que dijo amén cuando yo dije, necesitas un m i r a r hoy.、Amén. Cierre sus bellos ojos. Incline su, su rostro, amado. Puede estar parado, si esté más cómodo, estar sentado, pero si siente que el mayor reverencia. es estar de pie o a u o i l l a d o lo p u e d e n hacer. Lo que queremos es la libertad en que tu espíritu, tu alma, se sienta, que se sienta comentada con el alma del Masías, el otro, el otro de Masía, o nuestro Jesús Masía. Santo, en estos momentos, Abba, te damos gracias por la palabra que nos has dado en este día a través de tu siervo, Padre. Gracias, Hashem, por darnos el honor de ser esas menoras vivientes, Padre, que caminamos en esta tierra, Abba. Gracias, Porque en tus planes estaba morar dentro de nosotros a través de tu rúa Jacodeshbar. No somos dignos, a b a No lo merecemos, Señor. Solo es por tu bondad, solo es por tu misericordia y a través del sacrificio de nuestro Yeshua Jamashiach que tú nos das la capacidad. De ser llamados tus hijos, tus escogidos, Abba. Los que tú llamaste en algún momento de nuestra vida, Padre. Abriste nuestros ojos espirituales y nuestros oídos espirituales. Y te manifestaste en nuestras vidas, Abba. Gracias porque tu r u a c h cada día nos redarguye y nos trae a toda verdad. Gracias porque tu rúa nos impulsa, porque nos da nuevas fuerzas, porque nos consuela, porque nos fortalece. Gracias porque Él nos conecta constantemente contigo, Abba. Señor, en estos momentos, Padre, quiero rogarte que con el poder de tu Espíritu, Señor, toques las vidas que están aquí presentes, Padre. Que quites la indiferencia, Señor. Que quites el enfriamiento en algunos corazones, la apatía, Señor. El adormecimiento espiritual, Padre. En el nombre poderoso de y e s h ú a ahora lo reprendemos, Padre. Lo declaramos inoperante sobre las vidas, Abba. Toda sordera espiritual, ahora, Señor, la declaramos inoperante, Padre. Los corazones endurecidos. Los corazones que están escarchados ahora en el nombre poderoso de y e s h ú a con el poder y el fuego de tu espíritu, derretimos ahora ese hielo que hay en los corazones. Oh Padre, declaramos, Señor, que tu palabra fluye como río s de agua viva, tocando las vidas. Oh Señor, trayendo un avivamiento a cada uno, Padre. Señor, que te sirvamos como tú quieres y como tú esperas de nosotros, Padre. Tú esperas, Señor, compromiso verdadero, Padre. Tú esperas de tus hijos, Señor, ese compromiso, esas palabras que dicen: e é m e aquí, Señor, aquí estoy para servirte, Padre. Señor, toca las vidas ahora, Padre Santo, toca los corazones, Señor, quebranta, Padre amado, Señor, porque tú. Nos confrontas con tu palabra, Padre. Tú nos has mostrado en este día todo lo que tú haces, todas las herramientas que tú nos das para que te seamos fieles, para que te busquemos de corazón, para que te sirvamos con todas nuestras fuerzas, Padre. Gracias, porque tú, Señor, nos has dado tus mandamientos, nos has dado tu ordenanza, pero nos has dado también todas las herramientas para poder ser fieles. Para que te busquemos de corazón, para que anhelemos de tu presencia cada día, Señor. Crea, Padre, en nosotros esa sed, Padre, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Oh, Abba, que así nuestra alma esté sedienta de ti cada día, Señor. Anhelándote, Padre, buscándote, Hashem, que nuestros ojos cada día los elevemos a ti, Señor. Esa conexión contigo cada día, Señor, para que tú te manifiestes de una forma especial sobre nosotros. Sana los corazones, Abba. Aquellos que en estos momentos están pasando por dificultades, Padre. Sana los corazones, Señor. Renueva, restaura, Padre. Haz n u e v o s Señor, las mentes de aquellos que tienen traumas y problemas emocionales, Señor. Tú dices que tú has venido a sanar. Y a liberar al cautivo, al que está encarcelado. Tú has venido a sacarle, Señor, de esas cárceles que a veces el enemigo, esas ataduras que el enemigo ha puesto en las mentes, Señor. Tú nos has venido a liberar, Padre. Tú nos has venido, Señor, a desencadenar, Padre. Para que seamos libres, Padre. Verdaderamente libres, Señor. Para que te adoremos en espíritu y en verdad, Padre Santo. Para que te adoremos con toda nuestra mente. con Toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, Abba, porque tú buscas verdaderos adoradores, Señor, que te adoren en espíritu y en verdad, con reverencia, Señor, con entrega verdadera, Padre. Gracias, Todarra b a h a s h e m Todarra b a h a s h e m por tanto amor, Todarra b a h a s h e m por tu bondad.